A través del follaje perenne que oír deja rumores extraños y entre un mar de ondulante verdura, amorosa mansión de los pájaros, desde mis ventanas veo el templo que quise tanto.